せの。 Shabbat chabar, chabar, Shalom, amados hijos de Bellejo, la parásita de s t a semana llamada Emos, que significa habla, comienza diciendo lo siguiente. Dijo el Eterno a m o i s é s habla a los sacerdotes y rodearon y es días. El cuén es sacerdote por un muerto entre su pueblo no se impurifique. La verdad que a partir de hoy. tiene Una gran variedad de temas donde pudiéramos sacar muchísimas enseñanzas. Pero, como siempre, por motivos de tiempo, no podemos abarcar todos los temas para no así saturarlos a, a ustedes. Hay que dar la palabra pienso poco a poco para que vayan asimilando poco a poco cada palabra que empezamos y damos de parte del externo o de este medio. Pero vamos a abordar un tema que no deja de ser tan importante. Interesante como los demás. Y este tema se trata de las fiestas del Eterno. m i r e las fiestas del Eterno. El versículo 2 de Maestro de Palacio, capítulo 23, dice también: Habla a los hijos de Israel. Y d i r é s la fiesta solemne de r e c i é n que vosotros habéis de peor camarada, como o c a c i o n e s de esencia, estas son mis fiestas señaladas. Así pues, dice este versículo. En este capítulo se encuentra un resumen. De todas las fiestas anuales que h a c e n ha establecido para su pueblo. La Torah dice que estas son las fiestas señaladas de Jayen. n s e ñ a Esto nos enseña que originalmente no son. La fiesta del pueblo de Israel, sino de José. El pueblo de Israel no la ha inventado, sino que ha sido revelada desde el cielo. Estas son las fiestas de José, y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. De Jacén. Si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta que en este programa festivo de j e c é n está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea creció. a c á traducida como fiesta señalada, s es la palabra hebrea m o e d i m plural de la palabra hebrea Moed, que significa tiempo y lugar señalado, como también significa cita. Estas citas han sido fijadas. Por Hashem en el ciclo anual lunar. Y algo, y algo muy importante: que en estas citas Hashem está convocando a su pueblo para, para tener un encuentro especial con él. Así Que es bello, nuestro padre, hace que su pueblo celebre sus fiestas, las fiestas de Hashem, para tener una cita, una cita con, él, con, con su pueblo, y el pueblo tiene una cita con él. En estas citas, Hashem ha decidido revelar. Todo su programa profético, mesiénico, para la redención del hombre y toda la creación. En estas citas, Jacén ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se cumpla. Hashem no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas, como está escrito en a m ó s capítulo 3, versículo 7, donde dice: Ciertamente el Señor Hashem hace, no hace nada sin revelar Su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Está e d bien? Y como Moisés fue el mayor de los profetas antes, antes de Yahweh, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de h a s h e m Y este consejo está resumido en estas palabras. Citas divinas que aparecen en este capítulo. Escuchen bien, amados. El plan de redención de h a s h e m gira alrededor del Mesías, y por lo tanto, todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal que Jesús tiene con esta cita es revelar al pueblo de caer la obra salvadora del Mesías, Yeshua, de desde el principio hasta el fin. Fíjese que hay algo interesante que podemos ver en el Salmo 13. 104 versículo 19: Está escrito lo siguiente: dice así: Él hizo la luna para las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocasión. Él hizo la luna. Para estaciones. El sol conoce el lugar, b e y o o caso. La palabra que ha sido traducida como estaciones justamente es la palabra Hebea ebe, Moadim. La misma palabra que aparece en el Vítico 23. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas, div de estas citas divinas, que así tenía establecida en su plan de redención por medio del Mesías. Desde la eternidad. <risa> Bien, m i causa, digamos, vista de que hoy vamos a, a estar dando como una clase extensiva <risa> de astronomía. Es así. r e a La luna fue hecha con el fin de. De m a r c a r c u á n d o serán será los momentos de visitación divina entre los hombres. Ese t es uno de los propósitos más importantes de la luna, como está escrito en el libro de Bébé Génesis, capítulo 1, versículo 14 al d i i e c 18. Le llamo como d i c e Entonces dijo e d w i n Hay alumbreras en la e x p a n s i ó n de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones, mohín, y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo el OIN las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno para un r é g i m n Por tener a nuestro Padre, el Dios nuestro, el único Dios verdadero. El Sol, la Luna y las estrellas fueron hecha, hechos, a s h h e c entre otras cosas, para marcar l o a m o a d í n las estaciones. Los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer l Omadín, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol marca el fin. Y el inicio de un nuevo día. c a n la c a e d e l sol mi, empieza un nuevo ciclo, un nuevo día. Como está escrito Versículo 5: fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es. Que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando hay dos o tres testigos de estrella s visible s al ojo humano, es el momento preciso. Para empezar a contar el día siguiente. De esa manera, hay una colaboración entre el Sol, la Luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Hashem. Por ejemplo, la Luna nueva marca el inicio. De los meses. A marcar el primer día de cada mes se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que, que caen en los meses primero y séptimo. En esos dos meses están colocadas las fiestas de Pesach y s u k h o t r e p e c t i v a m e n t e Pero sabía que la fiesta de Sabor se celebra en el tercer mes. No, dep no depende de los j o e g o s de la luna amada, sino del conjunto o la cuenta del hombre. Y justamente, amado, estamos contando y, si no me equivoco, Es la t r e i n t a de la c u e n t a del Hombre. Por lo tanto, hay solamente dos lunas nuevas n e c e s i t a s para las fiestas anuales: la, nueva, la luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. Continúa diciendo la palabra, el versículo. Vosotros habéis de proclamar, de proclamar. Las autoridades del pueblo, de Israel, amado, tienen la, facu la, la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando. Hay que celebrar las fiestas señaladas basándose en las señales de los cielos y en la Torah. Por lo tanto, para terminar las fiestas señaladas hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torah de j a h é n y las señales. Autoridades del pueblo de Israel. Convocaciones de santidad, dice el versículo. Estas, estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. En hebreo es Mikrai Kodesh. La palabra La raíz de la palabra m i k r a es k a r a que significa llamar, llamar. Un m i k r a es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Es aquí la importancia de una m i k r a que nos enseña. Que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Jesús. El que no se reúne en estas fe fechas no está cumpliendo el mandamiento de hacer una Mikra Kodesh, una convocación de santidad. La palabra m i k r a también significa ensayo. Sí, también, ensayo. Además de m i k r a k o d é s convocación santa. También significa, pues, como dije, ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor. Que va a venir. Así es, amados. Como está escrito en Lucas, capítulo 22, 15 y 16, que dice: Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más. Volveré a c o m é r s ¿eh? e l a hasta que se cumpla en, en el reino de Dios. Me motivo yo. Ese t texto, amado, nos, nos enseña que el sacrificio del cordero de Pesach todavía tiene su cumplimiento final en el reino venideo. En el libro de Colosense podemos ver lo siguiente, capítulo 2, versículo 17: cosas que son sombra de lo que ha de venir, dice así. Todas, todas las c e l e b r a c i o n e s indistruidas. p o r q u e s o n sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro? Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo v e n i d e r o q u é pasará con lo s que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? Si tú vas a competir en un futbolista, pertenece a un equipo famoso y van a tener una competencia, un partido con otro equipo muy fuerte, lo más lógico es que todo equipo. Tiene que ensayar, practicar, ¿verdad? Hacer sus ejercicios pertinentes, su, lo que hace cualquier.、Eh, f o b u l i t a para fortalecerse tanto las piernas como todo su cuerpo, su. Eh, respiración, su corazón, para poder ir a ese encuentro, a esa c i t a que tiene con el otro equipo. Pero, ¿qué pasa? Si tú no vas a los ensayos, a las prácticas, no vas a poder. No va a poder. Entonces, ¿qué pasará con lo que hoy aquí q u estamos e no asistiendo a esas, a la cita que se nos está dando como mandato, a la vez es un mandato para enseñar, para、eh, poder. Practicar lo que lo q u e venir, lo que vamos a hacer en el futuro, en el Oral-Navar. ¿Qué pasará con lo que no quieren estar p r e s e n t e en el e n i s a r i o La palabra Kobesh significa, como todos saben, santidad, realmente. entonces Nos enseña que estas fiestas no incitan al pecado, a la perversidad, o el deseo a r á sino a una vida en santidad, dedicada al servicio de Bejahem. Estas fiestas no son para los dioses falsos, De las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con el Elohim de Israel, v a l ú j a n c i a Como estas convocaciones tienen, una, tienen un carácter, tienen el carácter de santidad, es muy importante no incluir en ellas. Mezclas influencias de las prácticas de l a r e l i g i ó n p a g a n a No es así en otras religiones que mezclan los santos con lo pagano. Como la palabra Moed cita, tiene que ver con un tiempo y un lugar. Es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita. Y en el lugar fijado en la cita. El Shabbat es un Moed, es una cita. Lo pongo como ejemplo. ¿Sabe por qué? Si dos personas fijaron una cita en una hora de cierto día. En un lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado si ambas se presentan en ese día y el lugar a la hora fijada. ¿Me siguen? Muy bien, si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde a la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con las personas en el día y hora fijados, si decide ir a otro día. ¿Se dan cuenta, amados? Muchos dicen, me han dicho, la vida es que no importa el día, porque todos los días es de señora. Sí, yo digo, claro, todos los días son del Señor. De hecho, Él mismo lo creó. Él creó todos los días. Y son del Señor, sí. Pero él te ha dado una cita el, al final de cada semana, al séptimo día. Y este día es Shabbat. No es el primer día. Domingo. ¿Me sigues? Hashem visitó a su pueblo para la tienda de reunión. La tienda de la cita. O el Moed. Literalmente significa eso. O el Moed. Literalmente significa la t i e n d a de la cita. Es ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en, en, en, en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo en Jerusalén. En los días fijados. Por h a c i é n en el calendario hebreo. Amén. Ok, veamos qué dice, versículo 3 del capítulo veintitrés, de Ballica: seis días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat de reposo completo. Como ocasión de s e n t i d a en que no hay trabajo alguno e s Shabbat, para h a c h e m donde quiera que habitéis. p a r a Hashem, su palabra. El Eloah, el Dios de Israel, ha fijado, amado, una cita. Mírese bien, escúchese bien. A fijar una cita en cada Shabbat semanal. ¿Para qué? Para encontrarse con sus hijos, ver todos los lugares, ver l mundo, en cualquier lugar en que se encuentren. Pero un día, en el Shabbat, si alguien se decide. Hacer una convocación de santidad al día siguiente, no van a tener el mismo encuentro con él, el Dios de Israel. Porque Él ha citado a su pueblo en Shabbat, y Él no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. El que le ha amado, entienda. El que tiene oído, que oiga. <coughs> Seis días se trabaja, el s é t i m o día es Shabbat. Este es el texto, este texto, texto habla del Shabbat, o el final de la semana. El primer día de la semana, llamado, llamado domingo. No es parte del fin de semana, sino el inicio de la siguiente semana. Según Hashem, la semana termina con el Shabbat. Durante seis días se puede hacer intervenciones en la creación. En Hebreo el, el se dice Melaha. Pero el séptimo día es denominado Shabbat s h a b b a t ó n Solo un día al año, solo un día más del año, ha s i d llamado de la misma manera el Don Akipuín. Esto nos enseña que el Shabbat Semanal y el día de expiaciones, Tiene el mismo grado de santidad. Hemos enseñado que la Torah ya estaba desde antes de nuestra existencia, de la misma creación del universo. En los pensamientos, en los planes de nuestro Padre celestial, la redención era y es. Su mayor anhelo, la redención para toda la humanidad. Es siempre, el Señor siempre ha querido estar cerca, ser muy cerca de nosotros, siempre amado. Y veamos que cuando con Adán, él se paseaba con, con Adán, hablaba con Adán. Le dio lo mejor para él. Le hizo un paraíso amado. Hasta le dio una mujer. Hasta ahí se acabó. Se acabó la felicidad. No, es un chiste de mal gusto, amado. La mujer que. Nos ha colocado al eterno a cada uno de nosotros ese mayor tesoro que el hombre puede hallar. Yo hallé mi tesoro con mi amada esposa Silvia. Bien, no me voy a distraerme, continúo con la b a s i ó n Con nuestros patriarcas, que podemos decir, con Abraham, Isaac y Jacob, siempre estuvo pendiente de nuestro pueblo para que no se estaviaran e introducido a la tierra prometida. Nos dio sus leyes, a s t a veremos eso. Como norma para nuestra vida cotidiana y que, no, y que nos sirvieran de guía para, nuestro, para no u e s t r pecar. a a r no p A pesar de todo, a veces nos extraviamos y eso a él le duele, de que seamos duros de servir. El Eterno nos da, nos da sus fiestas para q u e Para alegrarnos y para que Él pueda compartir con, con nosotros y q u estar e siempre junto en medio de nosotros y así estar más cerca de nosotros. Nosotros, p u s pareciera. Que no sabemos que tenemos un, un Dios alegre. A él le gusta la fiesta. Porque esas son sus fiestas. No las fiestas nuestras, son a Él. Nos da una c i t a semanal en la cual podemos sentir su s h、eh, i g i n a su presencia divina. A través de su palabra, nos aconseja, nos instruye, nos exhorta como un padre b o n d o s o Y no contento con eso, nos envía, ese, nos envía a su único hijo, Yeshua, para darnos la buena nueva y la salvación. A nuestra alma. A través de su Hijo nos da poder y autoridad. La palabra dice que Jesús levantó su hijo, a su Hijo y le dio un n o m b r e que, sobre todo un hombre, y nosotros, al estar sentados juntos como hacía, tenemos esa misma autoridad que y a h s h u tiene. El Señor dijo: Toda autoridad me e s dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Quiero decir, como yo la tengo, ustedes también la tienen. Así que vayan y conquisten. Hagan discípulo en todas las naciones. Conquisten, establezcan el Señorío del reino de mi Padre sobre todo lugar. Amados hijos, el Señor te ha dado todo para que tú establezcas aquí en la tierra el reino de Dios. Conquisten, amados. Establezcan el Señorío del Reino de Dios sobre todo lugar. El Señor te ha dado todas las armas posibles y esas armas están en su palabra. La mejor arma que él te ha dado es su resurrección. Baruch Hashem. Tú tienes que entender esto, amado. La posición que tú ocupas espiritualmente, que Dios ha hecho posible a través de tu resurrección con Yeshua, eso te da poder y te da a u t o r i d a d Hay muchos creyentes. Que están abajo, abajo, en l que el club del diablo. Que no tienen poder, que siempre están buscando que el pastor, que el rabino, el profeta, no sé q u i é los unja, los unja. Que el pastor oe y por ellos. Amado, que el diablo me está escuchando a esto. Lo otro, pastor, ayúdame. Es porque no entienden que están sentados con Yeshua en los hogares salciales. Donde quiera que tú estés, Yeshua está contigo. もう一 a u なたはもう一 s もう一度、も o 一度、も e 一度、u う一度、もう一 s もう一度、もう一 o もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 u もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a u う一度、も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 s もう一度、もう一度、r う一度、も t 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう s 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も Tú no puedes vivir no p una e e d s vivir u vida pusilámine. No puedes vivir una vida acomodándote en las circunstancias y e los problemas de la vida. Tú tienes que revelarte y decir: No, y sube estar en mí. Yo tengo autoridad sobre todas las circunstancias. En mi vida. Amado, tu mente tiene que cambiar. Muchos creyentes sufren por eso, porque no entienden esta gran verdad. Por eso estamos en crisis todo el tiempo, porque no nos hemos llenado de esa gran verdad. El Señor tiene que cambiarnos este cerebro carnal y poner uno espiritual para que entienda. Pero eso no cambia si tú no das el paso. Tú tienes que tomar esa decisión para cambiar ese cerebro carnal y e s r i a l Y entonces h a c é colocará uno espiritual, y así vas a entender todas estas cosas. Por eso Pablo Saúl habla de que él ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos entender cuán grande es el poder que h a s h e m ha hecho habitar dentro de nosotros, el mismo poder que levantó a Yeshua los muertos. Tú estás sentado al lado de Yeshua en los lugares c e l e a l e s Amén. Capone a los i n a m a d o Gloria al Señor. Otra cosa que l l u e e s libertad de atadura. Es libertad de ataduras. Libertad de ataduras, de adiciones, c de pecados compulsivos, de desejar. De las inclinaciones pecaminosas, de las enfermedades emocionales, Jesús se ha libertado de todas esas cosas. Tú no puedes decir, oh, no puedo, no puedo lidiar con esta depresión, no puedo lidiar con esta depresión. Me está matando, está ansiedando, me deja. Esa herida del pasado, lo que me h a h i c i e o en el pasado. Ah, que no puedo romper con el, con el licor. Ah, que no puedo romper con esta adicción men mental, con este problema, porque ¿por e s Muchas cosas. No, amado hermano, no hijo. El Señor dijo: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y Cielo、si、dijo: es así. En el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero f í j e s Hashem, que no te hará ser tentado más de lo que p o e d e s resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No diga, no diga, yo no puedo pelear con este pecado. No. Ya es demasiado tarde, yo estoy demasiado viejo, ya estoy y otro. No, mira, amado, mira, eso dijo: yo te doy la salida. Con,、eh, con toda esta situación, con toda esta ten, con toda la tentación, amado, hay una salida, claro. Y hoy, por hoy, a pesar de la situación, De la situación que estamos pasando, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, hay una salida, amado. t e n fe, primeramente, en m u n á v i z a j ó n confianza en, el, en, el, en el, aquel que nos formó, que nos dio vida. Él nos dará justamente la salida. Seremos victoriosos de esta pandemia que aqueja a todo el mundo. Porque nosotros estamos bajo la sombra del o i m p o t e n t e Él nos está acojando con sus alas protectoras. Y Nos está dando el sustento porque su mano es llena. De bendición y se extiende su diestra para sostenernos, Maru d j a c e m Por eso es que nadie puede debe ajustarse al pecado y decir: Yo no voy a poder salir de esto, me tengo que acomodar a ello, porque Jesús siempre da, o r i g e n la s a l i d a en cualquier situación de pecado.、Y、para finalizar, en Romano capítulo 6, la leímos el s capítulo 14 dice: Porque el pecado no se e n s e ñ o r a r á de vosotros. Y en el versículo 22 dice: Más ahora. Que habéis sido libertados del pecado y de hechos、eh, perdón e y h h c o siervos s de Jacén, tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Amén. Amén, amado. Recuerda, amado Hijo, el Señor. Nuestro Padre está contigo siempre. Recuerda, nunca digas, nunca digas, ya no puedo cambiar. Me tengo que someter a, a esta carga, a este problema. No, el Señor te dijo, tú eres libre, yo te he hecho libre. Vestidos pues como escogidos, ven g a ser. Santos. Amados, para e Jaseo, Shalom, amados hijos, y que el Teno bendiga nuestra vida.